Karina Olivera, desde Móvil. te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Te estamos escuchando, Karina. Bien, Jorge, mañana que sigue realmente disfrutable, muy, muy disfrutable. Pasamos por las inmediaciones del campus de Maldonado. Bueno, muchos preparativos. Allí hay un cerramiento ahora que me sorprende, ya con con chapas metálicas, lo van a ver ustedes en las imágenes que vamos a subir en minutos nada más, que va a rodear Todo el, el principio, por lo que se ve, toda la parte allí de, de ingreso al campus, a, a lo que es el Estadio Domingo Burgueño ¿En Miguel. qué parte? Eh, por ahora está en los alrededores allí de bomberos y llega y va a llegar hasta la, la, la primera parte de la puerta allí, es lo que estamos viendo. Pero están colocando mucho más, así que veremos hasta dónde llega ese cerramiento. Metálico que, bueno, es impenetrable, ¿no? Mucha, mucha seguridad. Intentamos una vez más ingresar. No nos permitieron, por supuesto. No tenemos la acreditación para estar allí, pero además no podemos hacer ningún registro fotográfico dentro del campus. No está permitido. Uh -huh. Así nos dijeron. Lo que sí puedo hacer, eso en, en los alrededores, como lo hice, pero por lo pronto no podemos ingresar y no podemos hacer registro fotográfico. La Conmebol aún no lo permite. Uh -huh. Pero bueno, desde uh -huh. el campus... Desde el campus, sí. nos hemos venido hasta la Escuela Técnica de la Construcción de Maldonado, aquí en Avenida Iguá y Boulevard Artigas. Digo Avenida Iguá porque es que donde está la puerta de ingreso de la esquinita de Boulevard Artigas. Y una vez más estamos con la directora de este centro educativo, con Mónica Esquivel, hasta hoy. Es, es rarísimo esto, pero hasta hoy es la directora de este centro. ¿Y por qué estamos aquí? Porque nos han convocado para, hacer, eh, pa, para presentarles la propuesta educativa 2024, entonces reitero, de la Escuela Técnica de la Construcción de Maldonado. Gracias. Gracias por recibirnos. Hola, cómo estás? Bueno, bienvenidos, como siempre, un placer recibirlos y conversar con ustedes. No dije, dije que te llamabas Mónica Estibel, No sé si lo dije para toda la audiencia, pero lo reitero. Este, un placer como siempre, bienvenido, a recibir en la escuela para promocionar nuestra escuela, este, para el año que viene con la propuesta educativa que tenemos, que bueno, es es ambiciosa, pero es la idea de posicionar este centro en el área, en la ciudad de Maldonado. Y en esta esquina tan particular y tan conocida por todos los de Maldonadenses. Bien, contale, Mónica, si te parece a toda la audiencia de esta propuesta y después hablamos de requisitos y detalles. Bueno, este, la propuesta educativa es, va a marcar los bachilleratos, como siempre hasta ahora, que tiene que ver con eh, bachillerato de construcción, que ya veníamos trabajando, y un bachillerato reformulado, ¿Sí? ¿Sí? bachillerato reformulado que tiene que ver con la formación profesional, como siempre, siempre las dos opciones. La opción más tecnológica que te permite hacer la tecnicatura y facultad Y una opción que te permite hacer la tecnicatura un poco más teórico práctica Para aquellos que gusten más met meter la mano, es un poco más de práctica la parte de construcción Son tres años los dos, van a estar funcionando en la mañana y en la tarde Para la noche vamos a tener el primer año de, con de tecnicatura de construcción Como veníamos teniendo ahora Y este año incorporamos y esperamos que, bueno, que tenga buena recepción El primer año de tecnicatura de infografía ¿Qué es infografía? Porque todo el mundo como que le llama un poco la atención. Es la presentación de los trabajos, todo lo que tiene que ver con la, la presentación de los trabajos en, en muestras, de la, esas fotografías que vemos que parecen fotografías de los proyectos que se van a llevar adelante, las maquetas, todo ese tipo de trabajo. Se trabaja con los programas de arquitectura y con todos los programas de fotorrealismo que hay en, en el mercado, ¿no? Cuando vemos a presentaciones de dibujos, imágenes y fotos, tiene que ver mucho con eso infografía, ¿no? ¿Qué, ¿Para qué público apunta? Porque recién veíamos, y, y en estas consultas que te hacen, que te hace de la gente, ¿para qué, ¿a qué público apunta? ¿La persona que venía ya es una persona adulta? Bueno, tenemos, eh, para los chiquilines que salen de noveno, EVI, o tercero, ciclo básico, lo que era antiguamente, los bachilleratos, la mañana y la tarde, en ese horario, porque obviamente siguen siendo chicos menores de edad, entonces siempre las opciones de bachillerato tratamos que sean en ese horario. De noche vamos a tener las tecnicaturas, que ya siempre aportan un público mayor, porque se precisa de sexto año aprobado, o sea, mayor de 18 años, de cualquier opción. Y vamos a tener capacitaciones. Una de CAD, que la tenemos este año, que la volvemos a pedir para el año que viene, que eso es para formación específicamente en AutoCAD. Eso eh, se va se a ser en dos módulos en el año. Eso es para gente con mm, sexto año aprobado. Y una capacitación de sanitaria, que la idea era, era sacarla este año, pero por los tiempos. Y conociendo un poco Maldonado, que sabemos que noviembre y diciembre empieza toda la movida de trabajo, pretemporada, nos pareció que no estaba bueno. Al principio nos pareció, si podíamos terminar en tiempo, pero después se nos iba muy cerca de diciembre. Y todos sabemos que la gente quiere formarse, pero también si tiene la posibilidad de trabajar la temporada, ser extra es más difícil. Entonces, digo, para no... empezar con grupos y terminar con mucho menos gente decimos posponerla y presentarla para marzo, para arrancar más que es una capacitación de sanitaria de ocho semanas, que solamente si puede inscribir la gente mayor de 15 años y solo con primaria aprobada Mónica, ¿qué cantidad de alumnos tiene este centro educativo? Y además eh, me parece a mí que hay un mayor número de, de hombres que mujeres En realidad, ahora estamos con eh, 100 y pocos de alumnos. Eh, sí, obvio. Eh, tenemos Igual la mujer. Eh, tenemos incorporando un, perf un plantel mucho mayor femenino, porque se ha volcado mucho más gente. En la noche hay un plantel interesante femenino. Incluso hay ya muchas de nuestras alumnas que ya trabajan en empresas de construcción en la parte de gestión, de la parte técnica, digamos. O sea que, como que también la mujer se viene reincorporando porque es un área. La área de diseño es linda, la área de construcción es linda, entonces como que viene, se viene incorporando. Pero sí, la idea es aumentar el año que viene también la posibilidad para más gente, no y más estudiantes. Bien, Jorge, ¿tenemos allí alguna consulta para Mónica o ya nos despedimos? Eh, no, preguntarle a Mónica, buen día. Háblame de, de, de cantidad de chicos que pasan por allí. Más o menos ahora tenemos los bachilleratos sí. eh, de primero a tercero sí. y las tecnicaturas y tenemos más o menos alrededor de ciento y poco de alumnos. ¿Qué significa eso desde el punto de vista estadístico? ¿Que se mantiene? que aumenta? que ha descendido? No, no, se viene manteniendo. La idea es, eh, eh, para el año que viene, es aumentar la matrícula, ¿no? Aumentamos la cantidad de cursos de primer año, de primeros años de bachillerato, y la cantidad de, de opciones de terciario, más las capacitaciones. La idea es que la matrícula crezca. Dentro de las posibilidades que tenemos, como tiene el centro, porque si tú conoces, sabes que no es muy grande el espacio físico. Bueno, uh -huh. pero dentro de las posibilidades, aumentar la matrícula. Eh, Hoy es eh, tu última entrevista en ese cargo con nosotros. Probablemente sí. ¿Te vamos, <risa> Igual, a, ¿te de, vamos a seguir soy, encontrando bueno, en algún otro lado? O, o ya, eh, ya está? Sí, obvio. Soy soy docente de esta área, sé que me voy a seguir por acá a la vuelta y en otras escuelas, estoy en San Carlos, así que sí me van a seguir encontrando. Bueno, bien. Gracias por recibirnos siempre de la misma manera. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a las órdenes. Nos, nosotros el, el, también. Me, Me quiero sumar, Jorge, porque realmente le decía, Mónica, hemos generado un vínculo afectivo muy lindo y la verdad que saber que sorprendernos con esta noticia de que hoy es el último día, más que nada eh, a esta altura del año nos ha dejado como muy sorprendidos. Muchas gracias por por la forma en que nos recibís, por la forma en que contás y con el cariño que lo haces de esta escuela, de, de la Escuela Técnica de la Construcción de Maldonado que a partir de ti hemos eh, la, la hemos conocido mucho más. Bueno, muchas gracias a ustedes por por siempre estar presentes cuando uno los llama. Yo sé que a veces tienen sus, sus tiempos complicados, pero está bueno y me, me encantó que conocían la escuela y bueno y que puedan difundir todo lo que hay en esta escuela. Tiene mucho potencial, Nos falta. Es una escuela muy joven, apenas tiene ocho, ocho años, así que tenemos mucho trabajo por delante, pero bueno, creo que hay para mucho más todavía. Gracias y éxito siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes, que pasen bien. Cerramos, Jorge, ahora sí nos reencontramos en minutos. Dale, gracias. Chau, chau. Chau, chau. Frecuencia abierta.